uno de los investigadores más activos del mundo del misterio un hombre que ha puesto por delante de todo y que ha hipotecado su vida por la investigación de campo que conoce que existen los fenómenos extraños, los fenómenos misteriosos es un placer en la rosa de los vientos a recibir a uno de los grandes, a un estudioso fantástico, un estudioso único a José Luis Hermida muy buenas ¿qué tal Muy buenas Bruno, te aseguro que el placer de es estar es mío también estar contigo y con Silvia en una noche tan agradable como vosotros sois capaces de hacer un placer el placer es nuestro, fíjate eh, José Luis, eh, ahora te tengo aquí estamos hablando, hemos hablado contigo en alguna ocasión, eh, pero esta conversación un poco más larga, un poco más eh, tendida, yo recuerdo que cuando yo era pequeñito, pequeñito y leía mis primeros libros del mundo del misterio eh, leía eh, algunos eh, casos, eh, casos que se producían en los años 70 en Sevilla, en toda Andalucía ponía, investigador, José Luis Hermida Bueno, había decenas y decenas Bueno, pues ese José Luis Hermida Es el José Luis Hermida que tenemos esta noche con nosotros Hablando, ¿cuántos casos? Y, ¿Has llevado una lista de todos los que has seguido e investigado? Bueno, así contándolos, no Pero te puedo asegurar que son cientos En aquella época casi de forma diaria, ¿no? Claro, claro, en aquella época En la época de los años 70, 80 además esta era una zona el aljarafe de Sevilla era una zona increíble para, para todo tipo de casos y casi casi rara era la semana que nosotros no teníamos que ir a investigar un caso nuevo nosotros salíamos por regla general y esto créeme hemos estado saliendo cuarenta años todos los fines de semana por los alrededores de Sevilla el aljarafe y el cote Doñana Y los pueblos de alrededor, claro, investigando casos. Dices, 40 años, dices, sin perder un solo fin de semana. Dices, hemos, porque una de las cosas que has demostrado es la importancia del trabajo en equipo. Claro, claro. Yo he tenido la suerte de tener compañeros, no muchos, porque en aquella época era un poco la locura, todos estos temas, pero he tenido suerte de tener compañeros que me ayudaron y que colaboraron totalmente en esta investigación, el Grupo Olivares, el Grupo de Gerena, la Red Nacional de Corresponsales, y entonces entre todos, poquitos más, eh, no te vayas a creer, entre todos pues fuimos haciendo un, un corpus de estudios donde contrastábamos además los casos, los divulgábamos, hacíamos listados, fuimos los primeros cuando empezaban los primeros ordenadores a hacer fichas que se podían tabular en ordenador para comparar parámetros, en fin. Y ahí estábamos todas las, todas las noches, o del viernes o del sábado, con una tienda de campaña estilo militar de esas enormes, por si llovía, o la humedad, Nos íbamos a los sitios donde considerábamos que había posibilidad de avistamientos, sitios que muchas veces nos decía la policía local, o nos comentaba la Guardia Civil en las rondas, que había comentado en un pueblo, que se habían visto cosas, ya nos conocían, tenían confianza, teníamos un permiso, nos habíamos ido a presentar a los cuarteles para que si nos veían con luces por las noches no... No sospecharan en principio. Ah, muy bien, ten... muy bien, claro. Muy buena idea. <risa> sí, sí, sí, sí. Llevábamos una documentación escrita de una comandancia de la Guardia Civil diciendo que pertenecíamos a un grupo de observación astronómica. Eso de ufológica le sonaba sí, no un poco... en esa época, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Te miraban sí, no, raro. Pues... Mejor, bueno, tenía que ver con las estrellas, con lo cual, pues... Eh... Se utilizaba eso. ¿Cuántas veces nos hemos hecho pasar por astrónomos? Que es otra cosa, ¿verdad? Es, exacto, exacto. Yo te preguntaba, antes de la conversación, antes de la entrevista, digo, bueno... Eh, Has conocido cientos y cientos eh, de casos. Pero si tuvieras que elegir uno ahora, eh, en cada momento se elige uno, ¿no? Pero uno sí. ahora que fuera eh, llamativo, que fuera interesante, que fuera importante, que tuviera alguna lectura que pueda eh, tener eh, trascendencia. Tú me decías el de La puerta bajo el cielo, la historia de un abuelo y un sí. nieto que ven sí. sombras extrañas, sombras eh, de otros mundos o de lo que sea. Sí, sí, sí. Sierra sí, sí, sí. Mágica. Ese es un caso muy que lo tengo, que lo investigué personalmente, yo no fui testigo de ese caso, claro, yo tengo otros dos o tres casos de los que he sido testigo principal, pero de los investigados ese para mí por la ternura del caso es uno de los que más guardo en mi interior y más más recuerdo, ¿no? ...y eso tuvo lugar en una casa perdida de Sierra Mágina... ...una casa en el medio de ninguna parte... ...en la sierra, estaba alejada varios kilómetros de cualquier pueblo... ...me costó muchísimo llegar a esa casa... ...yo salía con, con gente de, de esa zona... ...y bueno, al ir a las tabernas, a los pubs, a los bares... ...a veces surgían comentarios de este tipo... Y poquito a poco fui delimitando la zona y un buen día me atreví a coger el coche y a lanzarme caminos adelante a buscar la casa. Eh, los caminos eran obviamente de tierra y de piedra. Y después de mucho dar vueltas llegué a una casa que podía ser aparte el coche y ante la sorpresa de Carmen, una inmensa sorpresa de Carmen, que era la señora que vivía allí, pues le dije que... ...me habían comentado en los pueblos... Que, ...que allí había pasado algo... ...que se habían visto cosas... ...y ella en principio era reticente... ...me dijo, bueno, pero es que el abuelo... ...que fue el que vio eso, está muy enfermo... ...no se acuerda de nada... ...efectivamente el abuelo estaba sentado en el porche... ...con una gorrita y un callado... ...y un pantalón de pana, me acuerdo perfectamente... ...sentado en el porchecito de madera de la casa... ...una casa muy, muy, muy, muy, muy humilde... ...entonces, bueno pues le hice la promesa de no contar nada que se pudiera saber y ni que pudieran localizarlos jamás, y que le daban mi palabra de honor. En aquel momento yo pensaba que el honor todavía valía. Y ella me dijo, ya que usted está aquí, yo se lo, se lo puedo contar. Vivía ella sola, porque era viuda, vivía en una casita con el padre, el abuelo, que se llamaba Manuel y un niño de siete años. Entonces vivían aislados de, bueno, la pensión del abuelo, la pensión de viudedad que ya le quedaba, que era una miseria, eh, unas gallinitas que tenían y una huertecita que apenas daba para vivir, que regaban con una charca que había allí cerca, que a veces tenía agua y a veces no. Y el abuelo tenía un interés enorme en que su nieto conociera las estrellas del cielo porque a él le habían fascinado también de chico. Entonces, paseaba con el nieto por las noches, le contaba historias mágicas y le regalaba estrellas. Regalar estrellas es que le decía cómo se llamaba tal estrella, tal otra estrella, y entonces el niño así, pues de alguna forma, se adueñaba de esa estrella, porque sabía que aquella se llamaba Aldebarán, la otra Mizar, y esas cosas. De pronto, una noche, ven una serie de estrellas que se mueven en el cielo. ...de varios colores... ...que es, es como si chisporrotearan en el cielo... Su, ...se mueven, saltan... ...y una de ellas cae a tierra... ...como una pelota de, de tenis... amarilla, cae a tierra... ...y al tocar tierra... ...de esa pelota, de esa luz... ...se eleva una luz recta... ...una línea recta, recta, recta... ...que sube como hasta unos dos metros de altura... ...y esa línea se abre... ...como si fuera una puerta de luz... ...se ve luz a través de esa línea que se abre y empiezan a ver sombras que se mueven en esa luz. Entonces el abuelo se asusta y lo primero que hace es coger al nieto y meterlo detrás de unas piedras, porque el, el niño está dando gritos, abuelo, abuelo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y que están contemplando como unas figuras altísimas, se mueven como sombras, no le acaban de ver la cara, pero se mueven como sombras eh, dentro de esa puerta de luz. De pronto el niño percibe dos siluetas, que él reconoce perfectamente como la de su abuelo y la de él mismo. Y entonces grita, abuelo, abuelo, somos nosotros, estamos ahí. Y en ese momento aquello se cierra, la puerta se cierra, se convierte en una línea, la línea baja, y se convierte en la pelota inicial que estaba en el suelo y sale disparada hacia arriba y se une con otras bolas de luz que estaban dando vueltas dan unas vueltas en círculo y desaparecen a una velocidad enorme yo esto lo cuento porque ellos han muerto menos el niño yo fui varias veces allí al pasar los años la próxima vez que fui el abuelo ya había muerto el abuelo en la primera vez estaba en el porche y no decía nada simplemente musitó una vez sí, bajó una puerta, bajó, era una puerta que se abrió o algo por el estilo una puerta que se abrió Y entonces ya no dijo nada más. Yo me fui, yo al cabo de los años volví, el abuelo había muerto, la madre mmm, me decía que quería llevarse al hijo de allí, pero que el hijo se iba todas las noches al sitio donde habían visto la luz porque esperaba que se abriera la puerta a ver si volvía a bajar el abuelo. Curiosamente, ellos estuvieron a menos de 100 metros de la casa, tardaron muchísimo tiempo, hubo una distorsión en el tiempo y ella después de gritar, de, de desgañitarse gritando para buscarlos ya se había puesto un vestido para ir al pueblo a pedir ayuda para que les ayudaran a buscarlo y habían estado a, a menos de 100 metros y había pasado pues una hora, una hora y pico cuando para ellos dos había pasado muy poco tiempo luego fui una tercera vez y ya no había nada, la casa estaba semi derruida, ya que digo que estaba comida por la maleza, semi derruida. Pregunté, me dijeron que había muerto también ella, que el niño no se sabía de él para nada, que ella quería que el niño fuera un niño estudiado, como ella me decía y quería llevarlo de allí como fuera. Al niño le gustaba estudiar biología marina. ...y habían desaparecido, ¿Y no... y entonces por eso lo puedo contar. Claro, ¿y no llegaste a hablar, a pedir testimonio que te contara el, el niño lo que había ocurrido? No, no, no, porque el la primera vez que fui el niño era muy pequeño, ya te digo, tendría seis años y pico, siete años... ...y entonces, en vista de que ya la madre hablaba conmigo, pues tampoco quería yo forzar la situación... La próxima vez que fui, que esperaba que ya el niño, habían pasado tres, cuatro años, que fuera mayor, no estaba. El niño se había ido con una motillo que tenía a una fiesta del pueblo. Y la tercera, pues, no lo localicé para nada. Y lo que sí intenté en los bares, en las tabernitas de los pueblos cercanos, a ver si había alguna... ...referencia de otros avistamientos... ...de otros casos... ...y me contaron una cosa muy curiosa... ...en un bar de, de personas mayores... ...de setenta y tantos... ...ochenta, ochenta y tantos años... ...me decía, sí hombre, sí, en esa zona... ...hay veces que se ven luces... Eh, ...es como si alguien... ...me decían, fíjate tú y apunté esa frase en la memoria... ...es como si alguien jugara al tenis... ...con bolas de luz en el cielo... ...fíjate... O sea, ...que coincidía... Que, ...claro... Claro, ve, veían desde pueblos cercanos, veían como unas bolas de luz que iban de un sitio a otro como si alguien las lanzara en el cielo y luego las devolvieran. Y entonces era por eso, era como si fueran con bolas de luz, amarillas que jugaran al tenis en el cielo con ellas. Eso me decían, ¿no? Una metáfora Y a mí se me quedó eso muy... por la ternura más que nada del niño que va a sus siete años, cuando el abuelo muere, poco después, a buscar todas las noches esa estrella, a ver si se abre la puerta donde él se vio con el abuelo, y a ver si el abuelo sale por ella. Mm -hmm. Qué bonito, además, y ¿cuántos testigos nos cuentan, te habrán contado, descripciones y metáforas y cosas tan bonitas como esa que te dijo, como si estuvieran jugando con una pelota de tenis en el cielo, ¿no? sí, es que eso me encantó y se me quedó, claro. como si estuvieran jugando con una pelota de tenis en el cielo, porque se veía que la lanzaban a un sitio, volvía a otro, y eso se me quedó y me confirmó mucho esta historia, que además, entiéndeme, nadie lo quiso decir, no me lo quisieron contar en un principio, me hicieron prometer bajo palabra honor que jamás nadie se enteraría, mientras ellos vivieran, que no querían que nadie les molestara con lo que habían visto y que era una historia suya, propia. Ahí la pena es eh, haber, que, haber intentado averiguar si al final ese niño no habría conseguido dar con ese, ese otro encuentro, ¿no? como ya se le perdió la pista, pero hubiese sí. sido genial. Lo intenté, Silvia, lo intenté, lo intenté durante muchos años. ...lo intenté, pero no había forma... ...no había forma porque... ...era una familia que vivía muy aislada... ...ya te digo, alejada del de pueblo... ...ellos sabían... ...la referencia que tenían es que... ...poco antes de morirse la madre... ...él se había ido... ...y se habían ido, no sé si a casa de algún familiar... ...o algo de eso, que tampoco sabían a dónde... ...pero que el niño lo que estaba muy... ...interesado era estudiar... ...fíjate tú, en un... ...viviendo como vivía en una estepa... ...en un páramo totalmente árido cosas referentes al mar, y entonces alguien se atrevió a decir, pues igual se han ido a Málaga o Almería o algo de eso. Yo pensé que biología marina la hay en Almería, y entonces estuve intentando hacer averiguaciones, pero no lo conseguí, por ah. lo menos desde, por el momento no lo conseguí. A Cumplí ves. mi promesa, no lo publiqué ni sé nada hasta que ya confirmé que estaban muertos, que no vivían allí, que habían fallecido y que no le podía molestar. Y entonces lo cuento porque lo llevo dentro. Es que es que ese atardecer con esa mujer ahí, mayor, con el pelo recogido, canoso, con ese delantal, el abuelo sentado en el porche, se me ha quedado en, en las venas, vamos. Y cuentas eh, las cosas extraordinariamente porque lo importante es transmitir lo que la gente nos ha dicho. Eh, Alguien te dijo en su momento también, eh, es un caso clásico, pero es que es absolutamente real cuando se habla de naves en Odiriza, pero en alguna ocasión no solamente una nave o un ovni super grande, no, no, que se vio, y a ti te lo han contado, salir y entrar objetos más pequeños dentro de esa supuesta nave en Odiriza. Exacto, Bruno, exacto. Tenemos investigaciones de ese tipo con 50 testigos, por ejemplo, en la Plaza de Olivares. Unas esferas que salían de otra esfera mayor... Eh, ...encima de la misma plaza el pueblo de Olivares... ...más de 50 testigos viéndolo, salían de esa esfera... ...eran como azuladas, como una luz de soldadura eléctrica... ...me decían, daban una vuelta alrededor... ...y se volvían a meter y así estuvieron más de 20 minutos... ...ante el asombro de, 20, de 50 personas por lo menos... ...y entonces, claro, se supone que es una nave nodriza... ...de la que van saliendo pequeñas, pequeñas naves... Esto pues yo no sé cómo explicarlo muy bien, probablemente una puerta dimensional provocada por una proyección de, de alguna nave nodriza, que también nos hemos encontrado con ese caso, pero es que es la ternura, la ternura con que yo viví ese caso. Ese abuelo que no, que no decía ni una palabra y que dijo, sí, era una puerta que bajó del cielo o algo así, palabra sí, sí, por sí. palabra, casi textual. A mí, me gusta, lo único que dijo. a mí me gustaría, José Luis, que con la cantidad de años que has dicho, que llevas 40 años con diferentes compañeros que habéis ido a investigar, sí. con diferentes sí. grupos, sí. incluso pues eso que te han ido dando algún dato de dónde poder ir o dónde no poder ir. ¿Algún caso en el que no solamente que te hayan contado luego el testimonio, sino en el que vosotros hayáis sí. presenciado algo? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues mira... Eh... Tengo, básicamente, bueno, he presenciado luces, formas, estructuras, incluso fotografiado, porque tengo la suerte de que pocas veces, pero en esos cuarenta y tantos años, he conseguido El caso más llamativo que puedo enorgullecerme de, porque hay casi 60 testigos, fue en una alerta ovni que se organizó, y yo me fui a una sierra de Huelva, a la sierra del Corumbel, una sierra muy muy curiosa porque es muy amable, no tiene picos altos, tiene un lago una estanca artificial enorme, una presa artificial enorme, tiene restos arqueológicos de tumbas antiguas y demás y se organizó la las alerta y yo decidí ...y a ese sitio... ...vinieron eh, 60 personas... ...esa era una alerta uni organizada por la cadena SER... ...por Iker Jiménez... ...y entonces él me había encargado de que yo me, me la organizara por aquí... ...vinieron 60 personas con todos aparatos técnicos... ...con máquinas, con tiendas de campaña... ...con telescopios y demás... ...estaba pasando la noche... ...de una forma muy agradable pero sin ver nada... ...y a las 4 en punto de la madrugada... ...porque estaban dando las señales de las 4 en la radio... Todos los que estábamos allí nos movimos como por un resorte a una especie de diamante gigante, un diamante digo por la forma que tenía, que se movía como a unos treinta y cinco grados del horizonte, que se iba moviendo lenta, lenta, lentamente, paraba, subía, bajaba, seguía y llegaba a un punto determinado, retrocedía, luego volvía a seguir... La suerte que tuvimos es que lo fotografiamos, obviamente, muchas cámaras no lo llegaron a coger, yo tuve la suerte que la mía sí, y tuvimos la suerte que había un cámara de televisión, porque los compañeros de Cuarto Milenio habían venido, pero en ese mismo instante habían dado un salto hacia el Coto Doñana para filmar allí también, teníamos la cámara de televisión de La Palma del Condado, que el compañero este tuvo la serenidad de coger la cámara, echársela al hombro y grabar los ocho minutos de la trayectoria del, del supuesto Omnisabes, Toda la gente alucinada, toda la gente espaciada, llegó un momento después de esos ocho minutos de avanzar, retroceder, hacer eh, movimientos en zigzag y dientes de sierra, se alejó, curiosamente hacia donde estaba otro grupo coordinado con nosotros que también logró filmar parte del avistamiento cuando pasó por encima de, de un pueblo cercano, Villanueva del, del Ariscal, entonces ese fue un momento de presencia que yo tuve, en el coto de Doñana también tuve un avistamiento que logré fotografiar, lo que pasa que de lo que conseguí en las fotos a lo que vi pues hay un abismo de diferencia, pero donde estaba con otras personas y perdimos tiempo en el avistamiento lo que nosotros creímos que habían pasado dos o tres minutos mientras habíamos hecho las fotos con las antiguas máquinas y los antiguos tomavistas de esos de celuloide ¿sabes? porque era en el año 78 cuando nos dimos cuenta habían pasado 22 minutos o sea, habíamos perdido 20 minutos de tiempo que no sabíamos a dónde se habían ido es una cosa típica De, del fenómeno, ni la distorsión espaciotemporal. Precisamente estas distorsiones, ¿cuántas veces nos han contado? Es como si eh, se viera un interruptor y en ese momento el fenómeno paranormal, sea el cual sea, se manifiesta. Es eh, como atravesar esa puerta del más allá, ahí, ahí está el lugar en donde ocurren cosas extrañas. Sí, exactamente, es como si se neutralizara... La dimensión es parte tiempo, porque curiosamente, además, Bruno y Silvia, ese día íbamos a ir ocho personas, dos coches al Coto, teníamos un permiso especial de entrada en la reserva, íbamos a ir ocho. Nos quedamos en tres personas, por diversos problemas, de enfermedad, de ocupación, de turnos de trabajo, y los tres fuimos los que lo vimos, pero desde que entramos... Teníamos la sensación muy agradable, eso sí, de que estaba pasando algo raro, que parecía que el paisaje no era paisaje, que se había convertido en un cuadro estático. De hecho, el coche a veces se nos quedaba eh, enterrado en la, en la arena, teníamos que bajar a empujarlo y en más de una ocasión yo toqué las plantas para ver si se movían. Yo sé que es una tontería, pero... Nosotros habíamos hecho, porque teníamos un permiso de entrar en el foto, y habíamos hecho ese camino por lo menos treinta o cuarenta veces, y nunca habíamos tenido esa sensación. Una luz dorada increíble del atardecer, no nos encontramos con ningún animal, cosa que antes era siempre habitual, y daba la sensación de que todo era un cuadro, que todo estaba estático, que todo se había detenido, ni había viento, ni había nada, nada. Y por la noche... A la una y pico de la madrugada fue cuando cuando pasó eso, vimos una nave, porque no podía definirse de otra manera, muy baja, a dos metros o dos metros y pico del suelo, porque estaba encima de la copa de los dos únicos medio árboles que había en esa zona, eran unos arbustos arbóreos, un poco de unos dos metros, dos metros y pico, y era como un disco invertido, como una lenteja gigante, en una punta tenía una luz amarilla, muy ocre, y en otra una luz casi no roja, sino como burdeos. Y en, por encima tenía un trazo curvo que las unía y despedían una luz, un haz de luz, hacia el suelo que se podían ver las hierbas del suelo. Nos dio tiempo de hacer una foto y de, con una linterna que teníamos a mandar un mensaje Martes Coto, Martes Coto, porque era el día que íbamos con una luz polarizada en Morse, y aquello desapareció a una velocidad increíble, convirtiéndose en una pelota roja de tenis en el mar. Mm -hmm. ¿Qué es eh, lo que piensas? Eh, porque mucha gente lo dice, eh, dice la verdad eh, cuando alguien eh, expresa eh, en el sentido de escéptico, de duda, dice bueno, estas cosas eh, ya no ocurren en la actualidad. Pues eh, tú eres una persona que puedes eh, demostrar que se ocurren, bueno, hay oleadas, hay momentos de sí, demás y de menos actividad, pero es, siempre es. han ocurrido. Sí, sí, siempre han ocurrido, siguen ocurriendo, evidentemente. Te eh, estaba hablando de los años 70, 80, 90, pero en el 2000, el 2007, el 2012, tenemos casos también espectaculares que han ocurrido en la zona de de lo que nosotros llamamos el triángulo magnético de Gerena, Olivade, San Alcoyar, Y ahí suceden y siguen sucediendo casos. El último hace muy poco, muy poco tiempo. Pero una familia que va en un coche ve en el campo lo que ellos creen que es una cosechadora gigante. Fíjate tú, una cosechadora del tamaño por las luces y el conductor se pregunta bueno ¿y ¿qué hace una cosechadora en esta época del año ahí? Y en ese momento se levanta empieza a suspenderse en el aire, pasa por encima del techo del coche, casi rozando, baja otra vez a ras de suelo y se pierde a una velocidad increíble, pero la ven los ocupantes que van en el coche. Y te puedo contar más casos del año 2010, 2011, si, siguen existiendo. Claro que sí. Eh, probablemente, probablemente, Muchos de los casos que antes se confundían de buena fe con el fenómeno ovni, hoy, por la cultura que hay, por eh, los programas de televisión, pues ya se empiezan a pensar que son otra cosa, que puede ser otra cosa, que puede ser un helicóptero nocturno, que puede ser... Pero hay casos que resisten a toda interpretación, sobre todo casos que dejan huella y sobre todo casos de extraterrestres que dejan huella en el fango del suelo y que nosotros hacemos en un molde de escayola para luego hacerla en un molde de cartón con Joaquín Mateos Nogales, Manolo Filpo, el grupo de Gerena, ¿sabes? Lo bonito de todo esto es que se te nota que no has perdido la pasión. No, no, y escúchame, Silvia, y te digo una cosa, te digo una cosa, el último caso que investigué que fue una semi una semiabducción que es precioso, también en esa zona de Olivares, eh, me lleva a contactar, porque desde hace mucho tiempo el fenómeno, y lo, lo sigo y lo tengo ahí presente, pero también eh, investigo en casos de, de avistamientos en carretera, de, de, de, de, de apariciones en carretera, edificios encantados, casas que tienen eh, fenómenos paranormales, en fin, te podría hablar... ...de una inmensa variedad de fenómenos que, que sigo estudiando... ...el fenómeno ni no lo voy a dejar nunca porque hay por ahí empecé... ...y luego las fuerzas de la mente, cosas extrañas que pasan y demás... ...pero siguen pasando, ya te digo, este caso es una señora que estaba en su casa... Eh, bueno, a lo mejor estoy hablando demasiado y... qué va, bueno. que va Estamos encantados eh, con escuchar Tus relatos, eh, tus testimonios eh, Lo que tú has eh, conocido, los casos Que te han contado a ti Que tú te transmites con esa energía y esa fuerza eh, Te envidiamos muchísimo Por lo que has hecho y por cómo lo cuentas Y, lo y sobre yo... todo que si dejas a los oyentes Ahora mismo con este impas y saber lo que vas a decir, pues no te lo van a no, perdonar claro. yo, yo lo agradezco mucho Porque me juzgáis con una, con una Ternura y un cariño enorme como es correspondiente el que yo tengo hacia vosotros, y como vosotros me lo habéis demostrado muchas veces. por lo cuento. Mira, esto es en, en una casa que estaba aislada, pero no tan aislada, porque eso es una zona bastante poblada, entre Sanlúcar y Aznalcóllar. Es una zona increíblemente eh, preñada de avistamientos de todo, de todo tipo. Una señora... ...está en su casa, en el salón de su casa... ...la casa está aislada... ...pero ya te digo, a doscientos metros hay otra... ...a 100 metros en otro sentido hay otra... ...pero tiene una vista muy buena... ...hacia lo que es la parte... ...de donde están las minas de Aznalkoyer y demás... ...entonces ella de pronto... ...pues está sentada en su casa, en el salón... ...está leyendo un libro en voz alta... ...para que la oiga el marido... Y el marido en un buen momento decide ir a la cocina a buscar pues agua o hacer un café, no no sé exactamente qué. Y se asoma a la ventana y se queda un rato mirando. Y entonces la mujer le pregunta, ¿qué hay? Dice, no, una luz, una luz muy extraña, que hay ahí? Todavía en las minas de collar no se había puesto la planta solar ni nada de eso, o sea, no podía confundirse con nada. Pero él sigue a la cocina, entonces ella se asoma y ve lo que sería un, como una pantalla de televisión gigante, gris, una especie de cuadrado gigante a unos cientos de metros de la casa, y empieza a sentir que da vueltas, que empieza a dar vueltas sobre sí mismo, como un derviche bailando sobre sí mismo. No mueve los pies, su cuerpo se mueve, nota que va perdiendo materia, como si se fuera desmaterializando poco a poco hacia esa luz que entra por la ventana. Y entonces grita el nombre del marido, Rafael, Rafael, Rafael. Lo ve bajar por la escalera, todo asustado. Y al poco tiempo, a los pocos segundos de estar en esta situación, se encuentra otra vez, con plena fuerza, con todo su cuerpo en plena posesión, y le dice al marido, hombre, te he estado llamando, ¿por qué no me has ayudado? Dice, te juro que te intentaba coger que te abrazaba con los brazos, pero tú no estabas. Estaba tu imagen, pero tú no estabas físicamente. A partir de ese momento ella ha tenido una serie de reacciones muy fuertes, enfermedades óseas, enfermedades de tipo nervioso, y curiosamente, Bruno y Silvia, curiosamente, de vez en cuando, sin ella controlarlo, hablaba una jerga, un idioma, una lengua desconocida. Desde ese momento en que... Se sucedió la cosa. Es decir, estaba con amigos y de pronto empezaba y decía unas frases inconesas que le preguntaban, ¿qué dices? Y ella, como sabía que no podía controlarlo, se callaba y decía, nada, nada, tonterías, juegos de niñas. Curiosamente, el día que yo le hice la entrevista, de dos horas y media, tres horas, llegó un momento en que empezó a soltar también esas frases. Yo me quedé totalmente asombrado, Yo soy mm, catedrático de, de filología moderna, uh -huh. entiendo un poco de inglés, entiendo un poco de idiomas uh -huh. extranjeros, de dialectos. Mm, aparte de los que hablo, pues he tenido mucho contacto por mi profesión porque me gusta además saber. Y te aseguro que no era nada parecido, no se podía decir, pues es polaco, pues es ruso, pues es lituano. No, no, no, no. Lo que sí te puedo decir es que tenía coherencia interna Y tenía una un discurso interno en esas cuatro, cinco o seis frases que dijo, ¿sabes? Yo me quedé asombrado, ella se quedó asombrada, logró controlarse, se cayó y ya no no volvió a decir nada más. Hablé con el marido, ella ya no vive con el marido ahora, y el marido mantiene en buena relación, y el marido lo primero que dijo es, lo que ella te cuenta es todo verdad, ¿eh? Yo te lo voy a contar, pero seguro que ella ya te lo ha contado y es todo ¿Verdad? Me por las noches se despertaba y empezaba a hablar en ese, en ese idioma. yo me, Ella se reía de mí porque decía que yo me lo inventaba, hasta que un día se despertó hablando, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sabes? Hasta que un día además fue a una radio a hacer un programa, no del avistamiento, sino de otra serie de cosas, y empezó a hablar también así. Y ahora ya no le pasa. Se va curando de sus enfermedades, que tuvo con la presencia tan próxima el fenómeno ovni, y ya hace por lo menos cinco años que no tiene ningún, ningún escape mental hacia esa, hacia esa lengua, hacia ese idioma que, que de, alguna forma, de alguna forma aprendió. José Luis Hermida, ha sido un placer enorme estar contigo, charlar, conocer estos casos, conocer tus aventuras. Hay muchísimas detrás del mundo del misterio. Medio siglo investigando, medio siglo casi trabajando caso, tras de caso, testigo, testigo mil gracias eh, por todo tu trabajo por todo lo que has aportado y por todo lo que gracias a lo que has hecho, gracias a tus investigaciones eh, conocemos muchísimo más eh, sobre estos fenómenos José, pues, mil... Muchas gracias a vosotros muchas gracias por el programa que tenéis que divulgáis todos estos casos y tantas cosas como divulgáis con una precisión y un entusiasmo muy grande Y por supuesto conmigo contáis siempre que queráis Eso no hay ni que decirlo ahí sí, Gracias José Luis, un abrazo gracias. Un abrazo, adiós Silvia, adiós Bruno Un abrazo muy fuerte, hasta luego